Bueno, esta está la segunda parte del chocolatazo Hidalgo no se pierdan lo que se viene vamos a escuchar un pedacito de lo que sucedió el día de ayer y por qué Anastasio le hizo el chocolatazo a su esposa Olivia no porque ella ella se enoja harto conmigo yo a veces platico bien platico bien con ella pero yo le digo cosas bien bonitas yo con ella que a ella lo no, que ya no le gusta conmigo no sé porque poco, poco tiene otra persona que le la cotorría más bien no sé qué no sé qué está pasando con ella pero yo nunca les fallado ahorita gracias a Dios que ¿sí? siento algo que me está quedando me, me está, quedando, me está quedando mal, ella. Esto, los años que estoy aquí, siempre le he mandado dinero de siete mil, ocho mil, así le he mandado siempre. wow Le has mandado mucho dinero en total. ¿Cómo cuánto dinero le has enviado? Cuarenta mil dólares. wow Eso viene siendo como setecientos noventa mil pesos. Sí. Nos dijo que ella está muy cambiada y también de que su hijo le había encontrado a ella unos mensajes con otro hombre. Mi hijo le, en le encontró un mensaje, un mensaje de un vato. ¡Oh, no! Y un mensaje, pues, mi hijo me dijo, mi mamá, le... Llegó un mensaje de un, de un vato. Sí, le pregunté, se puede decir ya a que le iba a bloquear, ya le iba a borrar, le iba a bloquear dos mensajes, para que ya no tuviera chingado ese vato. Dice, me voy a dormir, pero lo que hace es cotorrear con los amigos. Pues sí, de noche, a una de la noche. ¿Tú la ves conectada dónde, en el WhatsApp? Por WhatsApp. O sea, que esta mujer habla con otros después de que cuelga con él. Y bueno, le llamó el lobo y efectivamente ella cayó y negó que tuviera aquí a Anastasio. No, tengo, no se me ocurre ¿No se te ocurre nadie? No ¿Eso quiere decir que no tienes novio, Olivia? No ¿Y te gustan los chocolates? Pues sí ¿Me gustaría hablar contigo en otra ocasión? ¿Está bien si te llamo más tarde o mañana? Como quiera ¿De verdad te gustaría hablar conmigo otra vez? Sí ¿Y no hay ningún problema si hablamos y nos conocemos? Pues no ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste novio? Dos meses, no sé O sea que hace dos meses tenías novio ¿Hace dos meses terminaste con él? ¿Te dejó o lo dejaste? Pues él me dejó. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Como cinco meses. ¡Oh, no! O sea, tenías un novio con el que duraste cinco meses y terminaste con él hace dos meses. Sí, sí. Y acá entre nos, dime la verdad, ¿sí lo querías mucho? Sí, mucho. Pues te marco más noche para que platiquemos a gusto, ¿no? Sí, está bien. ¿Está bien entonces si hablamos ya anoche? Sí, está bien. Me imagino que tú te duermes tarde ya, ¿no? Sí, Como entre las dos y la una ¿Te duermes como a las dos o la una? ¿O sea que te la pasas platicando con amigos? Sí, eso sí Bueno, pues soltó toda la sopa Olivia Y escuchemos esta segunda parte del chocolatazo a Hidalgo ¿Qué haces vieja? ¿Qué estás haciendo? Ey ¿Qué dices? Nada ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Órale, ah, oh, ya, ya es que todo, cabrón, la vieja, decía que está toda la noche platicando. y yo te acá, por ahorita, yo te mando el por todo, el perito, por eso. Ay, Ay, sí, Ay, sí y, es mi cabr***. ¿Dónde está? Es que es mi cabr***, es mi cabr***, es mi yo misma. Dime que toda una mujer que me lo dejaba. Por ahorita voy a hablar a mi hijo también. Ya, vamos. Y está bien, bien, sea, gracias, que me hiciste así, el tío. Para que pasó si me engañas trata de engañar mandate dinero no Que vos te vincul conmigo no está acá haciendo una mujer que le mandate un beso al el señor Y vos te le mandate una mujer tal tu pata ¿no? tu pata voy a practicar con tu pata incluso tú mam una vieja y ya no puse no los a respetar mis hijos ya es asqueroso tómalo manda yo qué no te lo mandé porque ¿tú me lo pusiste ah, pero tú tienes que callar así así callite es tú misma así okay. callite así callite así callite mujer ya sé tu juego como quieras y a me di cuenta como eres tú platicado, coqueteado con tus amigos ah, bien, gracias a Dios que te, voy, a, voy, a, voy a marcar para allá cabrón, ¿eh? quieras ahorita le voy a pasar el número a alguien y se encarga de ese no se la van a acabar oye pero yo no tengo nada que ver Anastasio fue el de la idea mhm uh -huh. sí, no se preocupe ahorita le voy a pasar el número a no saben con quién se meten. Me creen que van a hacer caer en su juego, ¿no? Eso le pasó el número a alguien que se encarga de eso. No saben con quién se mete. A ver, Olivia, tú dijiste que no tenías a nadie, pero tienes a Anastasio, ¿es tu esposo o no? Lo era. Oh no, o sea que ya no es tu esposa. Ahorita usted dice para la tarde tiene su respuesta. Ya tome captura del número y se lo mandaré a alguien que sí. A ver Anastasio, hace dos meses terminó ya con su novio, con el cual duró seis meses. O sea que ya no está contigo, ¿o sí? Ey, ey, ella, ella, ella todavía conmigo. O sea que tenía novio y todavía no terminaba contigo. También no terminado. Escuchaste cómo habló con el lobo, escuchaste que dijo que tenía un novio hace poquito, que lo quería mucho, ¿qué piensas hacer? Yo la meto, yo la quiero mucho, señora, La quiero mucho yo. la que le, le, le quiero hacer su, hacer su casita pero ella, ella ya no ya no valora nada para nada por mí ya no valora nada ya no respeta por tus hijos por tu hija ya tienes casi dos años en Estados Unidos y bueno pues eso es lo que está pasando no ya tiene un año y medio pena tengo un año pues yo le quiero echar esas ganas en mi casa para que ella quiera echar ganas por su casa que tenga buena vida con ella pero ella no sé qué está pasando con ella bueno habla con ella te está escuchando por qué me haces cosas así vieja porque, dígame o sea, pero por qué vieja tiene razones vieja te está diciendo así si te está diciendo que te gustaba sí. le mandas un mandaba ya y si escucha ¿Qué les dio que? ¿De dónde usted, sí. señor? Ya le van la a checar su área. Ya le van a checar su área, de dónde van a investigarlo. Usted dice que este tiene 5 meses dejado, ni crees, pero ya te tengo. Te tengo un estoy contigo, ya te capaco de contigo, por qué haces cosas tú misma? No, vieja. Compadre, contigo se cansa de hablar a las 11 de la noche y te quiere colgar rápido, pero ella habla con otros hasta la 1 o 2 de la mañana. ¿Con quién hablas, Olivia? Me le importa hijo de su perra madre. ¿Qué lo paría. La pregunta es con quién hablas. Y qué A ver, Olivia, sé sincera, porque tú quieres colgar rápido con él, pero sigues conectada y ahorita dijiste que hablabas hasta las 2 de la mañana. Ah, sí, sí, quiero saber, este, me la paso jugando mi juego. ¿Y qué tipo de juego juega una señora hasta las 2 de la mañana? Es Free fight. ¡Oh! ¿En serio juegas Street Fighter? Ajá. O sea que esta mujer Choco manda a dormir al esposo Para ponerse a jugar Street Fighter <risa> Ay ya, te chingame la madre tira, Vaya si piques el culo y huela tu dedo, ya Vaya tira. A tu madre Preocúpese por su vida No por vidas ajenas ¿Cómo yo me voy a preocupar Por vidas ajenas Y la mía, ¿qué? Después de escuchar la plática Y su actitud de ahorita eh, Anastasio Pues lamentable todo esto, ¿no? No sé, ya que verá Que verá Que si me quede la verdad O no Se están engañando más También yo quiero saber Ay, ese ya Usted me cree que son novios De veras Se venían entre otros No, no somos novios Simplemente quiere tapar Lo que le escuchó Y pues aquí la dejamos eh, Anastasio Sí, vale, dejamos espere, se... espere, espere, espere, espere, ya la dejamos Esperen, esperen, esperen Ya, de Sí, sí, sí. No, aquí terminamos ya con esto, Olivia No quieres hacer eso conmigo? Orale, pues, pues ¿Qué? ¿Por qué te defiende? Te, defiende? ¿Te defiende, hijo Ajá, sí pues o sea, parece, parece que son novios Sí Ya, perra, sí, Dios mío, ni fuera el único hombre que existiera en la tierra. Par de estúpidos. Sí. ¿Por qué le das mi número? ¿Por qué le das mi número a los hombres? Mira, mi amor, yo, yo, yo es, es, es por radio, porque tú te marcaron, porque toda la gente que viene, todos los que están en Estados Unidos, todos, están explotadas señoras y se está quedando bien todos sus familias, uno le están cada mal sus su maridos para acá. Sí, Un pues tipo no está dejando mi número porque está cabrón. Yo no, no voy a estar jugando con nadie. ¿Quién es de que marcó? No sé vieja, yo qué, ¿por qué haces tú ahí? Soy al que le dijiste que íbamos a hablar hasta las 2 de la mañana, que te podía decir muchas cosas y que nos íbamos a ver en Pachuca. Tu culo. Qué mierda. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es? Dime, ¿quién es? Porque... ¿Quién es? Yo también no lo conozco. ¿Seguro? Sí. Sí. seguro que no lo conoces no lo conozco veis a picar coya sus dedos a ver, ya con esto ya dejemos a esta señora aquí se termina esto